Quiero comentarles de que lamentablemente la campaña de destrucción de criaderos y fumigación espacial se va a postergar estos días, hoy y el día de mañana. Está sujeto a nueva programación debido a las lluvias, lo que hace muy difícil el ingreso, no solo a recolectar los, los criaderos de, del mosquito, sino también el ingreso de las de las volquetas están, las calles están con bastante agua, hay charcos y, y es muy riesgoso la entrada.